Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente, el Misericordioso. Ta. Sin. Estas son las alellas del Corán. Un libro esclarecedor, el cual es una guía y contiene buenas noticias para los creyentes. Esos que realizan el salat, entregan el zakat, y creen firmemente en la otra vida. Ciertamente, hemos hecho que quienes no creen en la otra vida se dejen seducir por sus acciones, pensando que son buenas y estén extraviados y desorientados. Esos son quienes recibirán el peor castigo en esta vida y quienes perderán más en la otra. Y tú, oh Muhammad, Recibes el Corán de aquel que es sabio y omnisciente. Y recuerda cuando Moisés dijo a su familia: He divisado un fuego. Volveré con alguna información o con alguna brasa encendida para que puedan calentarse. Y cuando llegó al lugar donde había divisado el fuego, oyó una voz que decía: Bendito sea quien se encuentra junto al fuego Moisés y su alrededor los ángeles y glorificado sea Alá el señor de toda la creación Moisés soy yo Alá el poderoso el sabio arroja tu cayado y cuando lo arrojó y vio que se movía como una serpiente Huyó sin mirar atrás. Alá le dijo, Moisés, no tengas miedo. En verdad, los mensajeros no tienen miedo cuando se hallan ante mí. Solo tienen miedo aquellos hombres que han cometido una injusticia. Mas, si después se reparan el mal que han hecho con un bien arrepintiéndose, debes saber que yo soy indulgente y misericordioso e introduce tu mano por el cuello de tus vestimentas cuando la extraigas aparecerá radiantemente blanca sin que padezcas ninguna enfermedad estos forman parte de los nueve milagros con los que te dirigirás al faraón y a su pueblo como prueba de tu veracidad en verdad en verdad Ellos son un pueblo pecador y rebelde. Pero cuando hubieron recibido nuestras claras pruebas, dijeron: Esto no es sino pura brujería. Y las negaron, a pesar de estar convencidos de su autenticidad, siendo injustos y arrogantes. Observa, oh Muhammad, ¿cuál fue el final de los corruptores? Y ciertamente concedimos a David y a Salomón sabiduría para juzgar y ambos decían alabado sea Allah quien nos ha favorecido por encima de muchos de sus siervos creyentes y Salomón heredó de David el conocimiento y lo sucedió como rey y profeta y dijo a su pueblo oh gente Se nos ha enseñado a mi padre y a mí el lenguaje de las aves y hemos recibido todo tipo de favores. En verdad, esto es una clara bendición. Y todas las tropas de Salomón, de entre los ging, los hombres y las aves, fueron reunidas ante él, formando filas bien ordenadas para emprender la marcha. Y cuando llegaron al valle de las hormigas, Una de ellas dijo a las demás: Hormigas, entren en sus casas, no sea que Salomón y sus tropas las aplasten sin darse cuenta. Y Salomón sonrió al oír sus palabras e invocó a Alá diciendo: Señor, haz que sepa agradecerte los favores que nos has concedido a mi padre y a mí, y que sepa actuar con rectitud. Para que estés complacido con lo que haga Y admíteme por tu misericordia Entre tus siervos rectos y virtuosos Y pasó revista a las aves y dijo ¿Cómo es que no veo a la bubilla? ¿O es que se ha ausentado? Si no viene con una válida excusa La castigaré con severidad o la degollaré Pero esta no tardó en aparecer y dijo ¿Cómo es que se ha ausentado? he sabido de algo que ignorabas y vengo de Saba con una noticia cierta he encontrado que reina sobre ellos una mujer a quien le ha sido concedido todo lo que un rey necesita para ser poderoso y que posee un trono espléndido he hallado que tanto ella como su pueblo se postran ante el sol en lugar de hacerlo ante Alá y que el demonio los ha seducido de manera que creen obrar bien y los ha desviado del buen camino, por lo que no están guiados. Los ha extraviado para que no se postren ante Alá. ¿Quién saca a la luz lo que esconden los cielos y la tierra, como la lluvia y las plantas que germinan, y conoce lo que ocultan en sus corazones y lo que manifiestan? Alá. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado, excepto él. El Señor del gran trono. Entonces Salomón dijo, Veremos si has dicho la verdad o eres de los mentirosos. Ve con esta carta mía y entrégasela. Después retírate y observa cómo reaccionan. La reina de Saba dijo, Oh dignatarios, he recibido un noble escrito. Es de Salomón y dice, Salomón. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. No se muestren altivos conmigo y vengan a mí sometiéndose a Allah. Dijo: Oh dignatarios, aconséjenme sobre lo que debo hacer. No tomaré ninguna decisión sin que estén presentes y me den su opinión. Estos respondieron: Somos fuertes y diestros en la guerra mas la decisión está en tus manos tú dirás lo que ordenas la reina contestó cuando los reyes entran en una ciudad para conquistarla la destruyen y humillan a sus habitantes más honorables así es como actúan voy a enviarles un presente y veré qué respuesta traen los emisarios y cuando la delegación de la reina se presentó ante Salomón con el presente este dijo rechazándolo Pretenden colmarme de riquezas cuando lo que a Olam me ha concedido es mucho mejor que lo que les ha procurado a ustedes Ustedes son quienes se regocijan con su regalo y con todo tipo de bienes terrenales Regresen a su gente con el presente Los combatiremos con un ejército que no podrán vencer y los expulsaremos de su tierra, sometidos y humillados, si no abandonan la idolatría. Entonces Salomón dijo a sus dignatarios: ¿Quién de ustedes me trae el trono de la reina antes de que vengan a mí sometidos? El jin más fuerte de entre ellos dijo: Yo te lo traeré antes de que te levantes de su asiento. Para este trabajo yo soy fuerte y digno de confianza. Un hombre que tenía conocimiento de las escrituras dijo: Yo te lo traeré aún más rápido antes de un abrir y cerrar de ojos. Y cuando Salomón vio el trono ante sus ojos dijo: Esto es un favor de mi Señor para ponerme a prueba y ver si soy agradecido o no quien agradezca las gracias que Ahalá le ha otorgado lo hará en su beneficio y quien sea ingrato que sepa que Ahalá no necesita nada de nadie y es generoso en la concesión de sus favores Salomón les dijo modifiquen su trono veremos si su inteligencia la guía hacia la verdad y lo reconoce o no Y cuando la reina se presentó, le preguntaron, ¿Es tu trono como este? Ella respondió inteligentemente, Parece él. Entonces Salomón dijo agradeciendo a Allah los favores que le había concedido. Pero nosotros recibimos sabiduría antes que ella, y nos sometimos a la voluntad de Allah, y a ella agradecemos la extravió lo que adoraba fuera de Aldá pues pertenecía a un pueblo incrédulo Salomón mandó a los genios construir para ella sobre el agua un palacio de cristal bajo cuyo suelo podían verse peces nadando y él le dijo entra en el palacio pero cuando ella lo vio creyó que el suelo era un estanque y descubrió las piernas al levantarse el vestido para no mojarse Salomón le dijo Es un palacio de cristal y la invitó a abrazar la religión de Allah Ella aceptó al ver por sí misma todas las bendiciones que Allah había concedido a Salomón y dijo Señor he sido injusta conmigo misma al adorar falsas divinidades y me someto con Salomón a Allah Señor de toda la creación. Y enviamos al pueblo de Samud a su hermano Salej como mensajero. Y les dijo: Adoren solo a Alá. Pero se dividieron en dos grupos, uno creyente y otro no, que discutían entre sí. Salej les dijo, cuando le pidieron que enviara sobre ellos un castigo si era veraz: Pueblo mío, ¿Por qué quieren apresurar el castigo en vez de la misericordia de Allah? ¿Por qué no le piden perdón para que se apiade de ustedes? Le dijeron: "Creemos que tú y quienes te siguen son un mal augurio para nosotros". Saléh les respondió: "La suerte de ustedes depende de Allah y no de mí". En verdad, son un pueblo a quien Alá ha puesto a prueba. Y había en la ciudad 9 hombres que sembraban la corrupción en la tierra y no la mejoraban. Y se dijeron entre sí: Juren por Alá que por la noche mataremos a Saleh junto a su familia. Después iremos a sus parientes más cercanos que no presenciamos su muerte y que decimos la verdad. Y tramaron su plan. Mas hicimos que su plan se volviera en su contra sin darse cuenta. Observa cómo acabó su plan. Los destruimos a ellos y a todo su pueblo. Ahí quedaron sus casas vacías por haber sido injustos. Ciertamente, en esto hay una clara lección para quienes están dotados de conocimiento. Y salvamos a quienes creían y temían a Allah. Y recuerda a tu gente. Oh Muhammad cuando Lot dijo a su pueblo cometen una inmoralidad la homosexualidad cuando ven claramente que es abominable satisfacen sus deseos sexuales con los hombres en lugar de hacerlo con las mujeres en verdad son un pueblo ignorante que desconoce las consecuencias de sus actos pero la única respuesta que obtuvo de su gente fueron las palabras expulsen a la familia de lot de su tierra pues son gentes que quieren la pureza y lo salvamos junto a su familia salvo a su esposa pues decretamos que se quedaría atrás con los que recibirían el castigo e hicimos que cayera sobre ellos una lluvia de piedras qué lluvia tan terrible para quienes fueron advertidos vi Oh Muhammad. Alabado sea Alá y que la paz esté con los siervos que ha escogido como profetas y mensajeros. ¿Quién es mejor? ¿Alá o las divinidades que los idólatras adoran fuera de él? ¿Acaso no es mejor quien creó los cielos y la tierra y hace descender la lluvia del cielo con la que brotan magníficos jardines? cuyos árboles nunca hubieran podido hacer crecer. ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Alá que pueda hacer lo que él hace y merezca ser adorada? Y sin embargo, los idólatras adoran a otros equiparándolos con él. ¿Acaso no es mejor quien ha hecho de la tierra un lugar estable para que la habiten, ha hecho que los ríos la recorran? ha depositado en ella montañas que la estabilizan y ha establecido una barrera entre las dos masas de agua, la dulce y la salada. ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Alá que pueda hacer lo que él hace y que merezca ser adorada? Y sin embargo, la mayoría ignora la unicidad de su Señor y su inmenso poder. ¿Acaso no es mejor quien responde al afligido si lo invoca? haciendo que desaparezca el mal que lo oprime y ha hecho que se sucedieran en la tierra generación tras generación? ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Allah que pueda hacer lo que Él hace y que merezca ser adorada? Poco es lo que reflexionan. ¿Acaso no es mejor quien los guía en la oscuridad de la tierra y del mar y envía a los vientos anunciadores de su misericordia, la lluvia, ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Alá que pueda hacer lo que él hace y que merezca ser adorada? Exaltado sea Alá. Él está muy por encima de compartir la divinidad con los ídolos que adoran. ¿Acaso no es mejor quien originó la creación y la repetirá el día de la resurrección? ¿Y quien les provee de la lluvia del cielo y de lo que produce la tierra? ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Alá que pueda hacer lo que él hace y que merezca ser adorado? Diles: "Oh Muhammad, traigan la prueba de lo que dicen si son veraces". Diles: "Nadie, ni en el cielo ni en la tierra, posee el conocimiento del gaib excepto Alá". Y quienes rechazan la verdad no pueden intuir cuándo resucitarán su conocimiento no puede abarcar la otra vida dudan acerca de su existencia o es más están ciegos en lo que concierne a ella y dicen quienes rechazan la verdad cuando nosotros y nuestros padres seamos polvo en la tumba resucitaremos Eso ya se nos prometió a nosotros y a nuestros antepasados con anterioridad. No son más que viejas leyendas. Diles, oh Muhammad, recorran la tierra y observen cuál fue el final de los pecadores que negaron la verdad. No te aflijas por ellos ni te angusties por lo que traman contra ti. Y dicen ¿Cuándo llegará el castigo que prometen si son veraces? Diles. Puede que parte del castigo que piden con apremio esté cerca de ustedes. Y ciertamente tu Señor concede su favor a los hombres, pero la mayoría de ellos no son agradecidos. Y tu Señor conoce lo que ocultan sus corazones y lo que manifiestan. Y no hay nada oculto en los cielos ni en la tierra, que no conste en un claro registro la tabla protegida y este Corán explica a los hijos de Israel la mayoría de los asuntos sobre los que discrepan y es ciertamente una guía y misericordia para los creyentes y tu Señor juzgará entre ellos quienes discrepan sobre la religión con justicia y él es el poderoso el omnisciente. Deposita, pues, tu confianza en Allah, oh Muhammad. Realmente, estás en la clara verdad del Islam. Tú no puedes hacer oír a los muertos de corazón, ni puedes hacer que los sordos que no quieren oír la verdad respondan a la llamada de la fe cuando le dan la espalda alejándose de ella, ni tampoco que no quieren oír la verdad puedes guiar a quienes están extraviados y no quieren ver la verdad. Solo puedes hacer que respondan a tu llamada quienes creen en nuestras aleyas y se someten a nuestra voluntad aceptando el Islam. Y cuando llegue el momento de que se cumpla la sentencia del castigo sobre los incrédulos, haremos que aparezca poco antes del día de la resurrección una bestia de la tierra que hablará a los hombres y les dirá que quienes negaban la resurrección no creían en nuestras aleyas ni en el profeta Muhammad y menciona a tu gente oh Muhammad el día en que reuniremos de cada comunidad a un grupo los líderes de quienes negaban nuestras pruebas y aleyas y serán conducidos hacia donde serán juzgados cuando lleguen Allah les preguntará Negaron mis pruebas y a ellas sin llegar a comprenderlas. ¿O qué es lo que hicieron? Y la sentencia del castigo caerá sobre ellos por haber sido injustos al negar la verdad. Y no podrán pronunciar ninguna excusa. ¿Acaso no ven que hicimos la noche para que pudieran descansar en ella e iluminamos el día para que pudieran ver y trabajar? Ciertamente En ello hay pruebas de nuestro poder para quienes creen. Y el día en que suene el cuerno, anunciando la resurrección, se aterrorizarán todos los seres del cielo y de la tierra, excepto quien a él quiera. Y todos comparecerán ante él sumisos. Y verás pasar las montañas que suponían firmes y sólidas, como pasan las nubes. Tal es la obra de Allah, quien ha perfeccionado todas las cosas. Ciertamente, él está bien informado de lo que hacen quienes se presenten ante Allah con la buena acción de creer en la unicidad de Allah, adorarlo solo a él y actuar con rectitud, serán recompensados con más de lo que esta merezca y estarán a salvo del terror del día de la resurrección porque no temerán el castigo del infierno mas quienes se presenten con la mala intención de la idolatría serán arrojados al fuego de cabeza y se les dirá acaso no se los retribuye según el merecido de sus acciones diles oh muhammad se me ha ordenado adorar al señor de esta ciudad de la meca quien la ha hecho sagrada y a quien pertenece en todas las cosas. Y se me ha ordenado ser de los que se someten a la religión de Allah, así como recitar a los hombres el Corán. Quien lo siga, lo hará en su propio beneficio. Y a quien se extravíe desviándose de él, dile, Yo no soy más que un amonestador. Y di... Alabado sea alá. Les mostrará las pruebas de su poder y unicidad y las reconocerán. Y tú, Señor, no dejas pasar por alto lo que hacen.